Nosotros tenemos que dar ejemplo también con la actividad física, mi hermano, importante. Yo sé que harás, Pepín, tus profesores de las escuelas, tenemos que desconcentrar. Tenemos que hacer trotar a nuestro defensa, al consumidor. Si es posible que se vaya hasta su casa chapas todos los días a pie. Parte de la alimentación saludable, hermanos. El médico, doctor Chávez, ¿qué dice? Medio, media hora por lo menos hay que andar diario, todos los días. Nuestro doctor Chávez es modelo. Fíjense, él nunca engorda. No es porque... No no es no es por tacaño. No es porque no come, sino que se cuida. Cabecita blanca, mayorcito y sanito andando, curando a los enfermos. Y si, hubiera, si se hubiera alimentado mal estuviera en el hospital más allá molestando quien le cure en verdad todos ustedes compañeros licenciados igual de las enfermeras usted debe darnos ejemplo debe ser, claro debe darnos ejemplo si ustedes hablan de salud son falsos profetas aquellos petacudos que nos hablan de salud nos hablan y están así entonces para qué nos hablan pues mejor no nos digan nosotros no sabemos no soy yo especialista en salud no soy nutricionista no soy ingeniero en alimentos y tampoco estoy obligado a ser entonces todos aquellos profesionales que practican salud deporte, educación deben demostrarnos primero ellos con con su aplicación no decirnos eh, ustedes hagan y nosotros no, todos tenemos que aplicar comenzando el alcalde en este caso ¿ya? yo ya le dije me estoy comprando bicicleta voy a venir en bicicleta todos los días a mi trabajo Que necesito hacer el ejercicio, el deporte, compañeros ¿Sí? Voy a hacer eso, compañeros Entonces, si todos vamos a hacer compañeros Todos tenemos que aplicar El ejemplo vale más que 100 palabras El ejemplo vale más que 100 palabras Entonces, Para eso, compañeros Todos los que se van a posicionar Hoy el primer comité de alimentación ¿Cómo se llama el Coman? ¿Cómo se llama el Coman? Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición. Entonces, primer consejo vamos a posicionar a nivel de Santa Cruz. Es un orgullo para nosotros como autoridades y para ustedes como autoridades de salud. Un fuerte aplauso para este primer consejo.